Sí, un primer tiempo diría complicado después del tercer cuarto faltando dos minutos pudimos igualar y otra vez se nos escapan y no pudimos remontar más eh, nada, cosas para revisar ahora esto es playoff, borrón y cuenta nueva viajamos ver el partido, ver errores, corregir y otra vez la cancha ¿En qué crees que se falló? Eh, creo que mucho lo defensivo nos defendimos bien Ellos hicieron muchos puntos en el primer tiempo, 45, es altísimo. Y, y nada, después de correr de atrás en algún momento te pasa factura como hoy, así que creo que es más que nada defensivo. Ofensivamente nos arrancamos bien, después nos pusimos. Ahora ahora que, como te dije, ve, corregir y, y viajar. Todo. ¿Cómo viste al equipo en este partido a pesar de todo el, de la derrota? Jugamos un cuarto nomás, jugamos un tercer cuarto. Y ahora un poco la presión esto es un plus, ¿no? Sí, la presión es nuestra, eh, tenemos que ir y saber que tenemos que ganar, ir paso a paso, buscar el primero para tener chance para un tercero.